Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo te va? ¿Cómo bueno, an... voy para tu audiencia. Bueno, ¿cómo andas bien? Muy bien, todo bien. Bueno, Oscar, a ver, eh, contanos un poquito, así la audiencia se entera. Eh, eh, ¿Hay algún grado de disconformidad eh, con PAMI de parte de bioquímicos, no solo de la provincia de La Pampa, sino del país? Eh, contanos cuál es la situación, a ver. Sí, mira, la situación es la siguiente: los. Los bioquímicos estamos unidos en una confederación que la, la cubra, la Confederación Única Bioquímica Argentina, que une todos los colegios de, del país. En el caso nuestro, que es el Colegio Bioquímico de La Pampa, el que tiene a todos los laboratorios privados de la provincia de La Pampa. Desde el 25 de mayo a Realico, 69 laboratorios con 110 eh, afiliados. Sí. Este, el, nosotros tenemos a nivel nacional un contrato con PAMI, un acuerdo, digamos, eh, y le hacemos las prestaciones a, a PAMI, a los afiliados de PAMI, por supuesto, en, en todo el país. Y este contrato tiene un nomenclador, este nomenclador es único para todo el país y este. Durante el 2020 no ha sufrido ninguna este, actualización de, de aranceles, lo que hace que la inflación nos ha comido bastante este, la, la capacidad de poder este, prestar el servicio. Y en el año 2021 ha habido una actualización del de 28% escalonada a lo largo del año, cuando el resto de la de las este, actividades médicas y el sindicato de ACTA, que es el sindicato de salud al cual este, nosotros pertenecen nuestros empleados, han recibido un aumento de 45%. Entonces Bien. lo que estamos reclamando es ese, ese 18% que nos está faltando este, que para actualizar los aranceles que ya están bajos. Claro. ¿Y qué, qué dicen desde PAMI? ¿Cómo están las negociaciones? Y, Mira, el, el, el principal problema que tenemos, esto te estoy hablando a, ni, a nivel nacional. Sí, es, sí, sí. La presidenta de nuestra asociación, que es este, María Alejandra Arias, Luana Wolnovich, la, la titular de PAMI a nivel nación, no la, no la recibe. Le hemos pedido infinidades de, de, de audiencias y no la recibe, entonces hemos pasado a la parte legal se le han mandado cartas o documentos a las cuales estamos esperando una respuesta a por lo menos empezar a negociar esta situación. Claro. Eh, Oscar, eh, ¿existe la posibilidad de que haya corte de atención a afiliados de PAMI? Mirá, en, en las provincias patagónicas no. Mm. Este, no por ahora. ¿Y por qué no? Porque eh, en los lugares chicos, como Santa Rosa, sí. pongamos... Los afiliados de SPAMI son, son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros, es la, es, son los pacientes de toda la vida nuestro. Entonces, realmente las autoridades nos ponen contra ellos y nosotros contra ellos no nos podemos poner, porque es nuestra gente. Entonces, es, es una parte muy sensible de la población. Este, entonces, nosotros no estamos pensando en eso. En realidad, lo que queremos es un, es un diálogo con las autoridades nacionales no con la UGL provincial porque no tiene nada que ver la UGL, la UGL que funciona acá claro. <risa> eh, Oscar, ¿y, y, y, ¿y no puede interceder eh, desde acá, desde el organismo local de la provincia de La Pampa? A... No, no tienen ¿No? esa capacidad ah. no, no ah. tienen esa capacidad ellos resuelven las cosas locales como por ejemplo la... el, el, el tema que tienen con clínicas y sanatorios claro. y los... a nivel nacional mm. porque lo que lo que se resuelve para nosotros se resuelve para Jujuy, para Tierra del Fuego, para Santa Cruz, para todo el país. Claro. Eh, Oscar, ¿qué, qué porcentaje eh, significa para ustedes, eh, para los laboratorios y para bueno, para este, el, el personal que trabaja eh, la atención de afiliados? Digo, ¿es, es importante el número que tienen ustedes. Es, es un número importante, pero varía, varía de, varía según la, la población del de, de la ciudad o del de ah. pueblo. Hay, hay pueblos del interior en que el número es muy importante junto con el de la obra social provincial y con alguna otra puntual, como por ejemplo el 5 de mayo tiene, tiene un, fuerte, un fuerte, fuerte afiliado con gente del petróleo y del gas. Mm. Acá en la ciudad es un poco más grande, el número baja y, porque hay de todo tipo de obras sociales, y prepagas mm. incluidas, o, o sin médica, los galenos. Y, y la obra social provincial tiene eh, el mayor número de gente que se atiende. Claro. Eh, ¿Están trabajando a pérdida entonces con PAMI? Exactamente. Así. Están trabajando sí. a pérdida financiándola con, lo, con, lo, con las otras obras sociales. Esa es la situación real. Mm. ¿Y, y los insumos que utilizan ustedes, estoy pensando en, en reactivos y esas cuestiones, ¿eso está dolarizado o no? Todo eh... la... Eso está todo dolarizado. Mm está todo dolarizado y este y ha sufrido un aumento muy importante muy importante eh, y lo hemos este algunas cosas las hemos paleado con el aumento de otras de otras obras sociales o prepagas que seguimos teniendo acompañando eh, no del todo la inflación pero acercándose bastante a la inflación y bueno es es una, es una actividad muy crítica en este momento porque tiene eh, una gran cantidad de insumos variados y, este, bueno, están muchos de ellos dolarizados. Claro. Eh, Oscar, ¿y el, el, la, con la única obra social que están muy atrasados es con PAMI o con eh, el resto están más o menos equiparados? No, este, eh, eh, con PAMI es con la, la que estamos más atrasados. Ah. Eh, eh, la obra social provincial va, este, va trasladando ¿no? los aumentos que re, mm, reciben los, los eh, afiliados, o sea, los empleados provinciales o los, los, o los aumentos que tiene los, los este, personal de la universidad, los que tiene afiliados, mm. este, eh, las prepagas tuvieron eh, un, un aumento los afiliados, este, a lo largo del año escalonado y eso ha sido trasladado este, al a los aranceles y, y bueno y el resto de las obras sociales generalmente Este, acompaña la paritaria del de personal uh -huh. o este, cualquier otra obra social. O sea, eh, hay el, el, sí, eh, un de su salario de el 40% a lo largo del año escalonado, Este a nosotros los aranceles nos aumentan en la misma proporción. Oscar, la última que te hago, ¿hay profesionales eh, en el rubro? Digo, ¿hay demanda de, de personal de, de, de parte de los laboratorios y se consigue personal? Eh, Mira, eh, eh, hay profesionales, uh -huh. este, pero año a año este, siempre viene gente y se ofrece, este, muchos de ellos entran en la actividad pública, uh -huh. este, algunos eh, los, los, eh, los toman en los laboratorios. Eh, el, la concentración de profesionales bioquímicos se da en las grandes turbes fundamentalmente, pero acá al interior en alguna oportunidad hay algunos de los chicos que son de acá, regresan por los estudios y, y bueno, no, no es una gran demanda, pero existe y, y, y hay rotación, ah. eh, sobre todo los, los lugares que necesitan guardia, que tienen este actividades este, de internación y todo eso, necesitan este, profesionales. Eh, ¿De dónde sos, Oscar? Porque mencionaste en el interior. Eh. Eh, me, yo soy de acá, de Santa Rosa, mm. pero he vivido, estudié y viví en La Plata, y mm. la relación que hay en La Plata, en en Buenos Aires o en Bahía Blanca, como sea, que tienen universidades, por ahí hay muchos bioquímicos y algunos de ellos no tienen trabajo, pero cuando eh, van al interior de la provincia de Buenos Aires o al interior general del país, uh -huh. eh, eh, tienen trabajo. Ah, bien, bien, bien. Bien, bien Oscar, eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias eh, por contarnos el panorama, cómo están con PAMI. No, mira, realmente lo, lo que demandamos es, es, un, es una, que nos atiendan las autoridades y es una, y es un, una negociación con ellos. No, no es la intención este, enfrentarnos con, con el afiliado de PAMI, que sabemos que tiene infinidad de problemas, no es para sumarle uno más. Ah. Bien, Oscar, que tengas buen día, muchas gracias. Igualmente para vos, gracias por llamarme.